Bueno, este Día de la Leche es muy importante y hay que tomar en cuenta que el consumo de leche en Bolivia, de acuerdo al Ministro de Desarrollo Productivo, don Eugenio Rojas, los últimos cinco años ha atuvió un incremento per cápita por persona. ¿Qué quiere decir eso? Que el año 2012... Eh, nosotros los bolivianos consumíamos 42 litros de leche al año por persona. Ahora para el año 2017 consumimos alrededor de 62 litros por leche, por persona de leche. ya Bueno, las estimaciones que tiene nuestro gobierno es de incrementar hasta el año 2020 que este consumo suba por lo menos a 120 litros per cápita por persona. Ya se están tomando las políticas públicas respectivas para que eso sepa de un incremento a través de desayunos escolares y otros tipos de programas más no eh, bueno, este consumo en Bolivia es bastante bajo si comparamos con otros países de acuerdo a la Federación Panamericana de Lechería FEPASE, bueno por ejemplo en Uruguay se consume 250 litros por persona per cápita, en Argentina 210 y en Brasil 176 entonces lo ideal es que podamos llegar a unos 150 litros de leche diaria por persona ¿no? entonces eh, la leche es salud, la leche es vida, la leche tiene proteínas, tiene vitaminas y es muy importante para nuestro desarrollo